LUNES 6 DE OCTUBRE Alabaré al Señor de todo corazón en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Salmo 111, versículos 1 al 3 Bello y agradable es admirar la creación y sentir el amor de Dios en cada acto, en cada obra. Pienso que debemos recordarlo por sus buenas obras y por librarnos de muchos más. Su justicia permanece para siempre. Los que conocen los mandamientos y los obedecen descubren lo que significa el poder y la gloria de Dios. Pienso que muchas personas escuchan las palabras, alabar a Dios, pero... ¿Cómo alabar a Dios? Algunos asocian la palabra alabar con cantar, pero es más que eso. Alabamos a Dios cuando oramos glorificándolo, leemos las Escrituras, servimos a Dios a través de nuestras acciones con amor, reverencia y gratitud. Dar alabanza a Dios es hacerlo con toda confianza, fe y sinceridad, de manera que nazca del corazón. Amado y bondadoso Dios, gracias por renovar nuestras fuerzas y nuestras esperanzas en ti para seguir alabándote y glorificándote. Gracias por la maravillosa creación y por tus obras, para poder disfrutarla y admirarla. Amén. Bueno es alabarte, Señor, canto IF número 173. Sibia para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.